Y sintonía 100.8 FM Jueves 9 de abril del 2020 83 minutos, 20 horas, 3 minutos Y aquí comienza como cada jueves, como cada semana, como cada 7 días Euskal Música, tu cita con la música local La música que se realiza en Euskal Herria Durante 60 minutos Desde ahora hasta el punto de las 9 de la noche Hasta el punto de las 21 horas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 ...a las páginas que tenemos tanto en Facebook como en Twitter... ...para que este y todos los programas de Usical Música los puedas escuchar... ...el día que más te guste a la hora que más te convenga... ...además en las redes sociales, Facebook y Twitter... ...te damos a conocer las noticias más destacadas... ...la agenda de conciertos con respectivos carteles... videoclips y temas musicales... Todo ello en facebook.com barra euskalmusica.perriozari.ratia y en twitter.com barra euskalmusica.fm Además, tenemos página en Instagram música para que puedas ver, para que puedas visualizar las fotos con los grupos y solistas que pasan por música a presentar sus trabajos discográficos Llevamos uh, ya bastantes semanas si la visitan de ningún grupo ni de ningún solista Ya que, como bien sabrás, estamos todo el mundo en casa, aquí Euskal Música, con el hashtag yo me quedo en casa, una semana más, un jueves más, Euskal Música realizando el programa de este casa, realizándolo desde el hogar, como quien dice. Esperemos que ya dentro de unas semanas, aunque parece que esto va a ser un poquito más largo de lo que pensábamos. Esperemos volver a la radio y emitirlo en directo desde la radio. Pero mientras tanto, con las, pues digamos así, con todos los equipos que tenemos, vamos jueves tras jueves realizándolo desde casa. No faltamos a la cita cada jueves en el 100.8 en Berriozán y Ratia, Euskal Música. En el programa de hoy vamos a escuchar, entre otros, a la formación de Burlata Kamul. También sonarán, entre otros, Miquel Márquez. O, por ejemplo, el nuevo trabajo de Chaya Queroac Antisocial. Todo esto de aquí hasta las 21 horas, hasta las 9 de la noche, 60 minutos por delante para compartir contigo todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria. Y vamos a comenzar el programa de hoy de Euskal Música La edición de este jueves 9 de abril en directo Sábado 11, domingo 12 de abril en redifusión, en repetición Con la formación de Guild Brigade Que nos trae el tema Sin Miedo en tu Infierno en formato acústico Hay que comentar que esta canción, Sin Miedo en tu Infierno Fue la primera canción que compuso la banda de Guild Brigade Allá por el año 2012 Con ellos comenzamos esta nueva edición del programa Euskal Música Yo no tengo nada que perder. No es un sentimiento, es una forma de vida. Sé que no me arrepentiré. Es dar un paso y no retroceder. sentirme vivo en tu no tengo miedo no tengo miedo sentirme vivo en Sienta libre, esta es mi mejor evasión Sin miedo en el infierno y en mi mano tu corazón No tengo miedo, no tengo miedo a sentir Sergi la primera canción que compuso la banda en 2012 de Wildil Brigad pero ahora en formato acústico el tema Sin Miedo en tu Infierno y ahora nos vamos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 que está a la venta desde el pasado 22 de noviembre. tóxico toxicomano, nuevo álbum de estudio, sangre fácil, de él te extraemos los temas antihéroes y suburbios.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 Los burlabeses, Camul y de ese su álbum te extremos los temas ignorancia y mundo moderno. Betas todo lo que como, que hablo, la que me follo Te ver como buen ciudadano y tu 50 de pie Está marcado en mi piel En todos lados por decidir no ser quien me ha tocado Sois vosotros los que vais de capa africano tu verdad con vuestra maza Cuanto tierras, la puerta de casa, te llenas la boca hablando de tolerancia. Una injusticia por todos a vida vulnerando un derecho, el de la vida.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 Asi nuna behar lo que deseas Una vida igual Con o sin Un amo tiene ese 4 en lugar de culpar al empresario camufro mi odio como salario con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 Formación que lleva ya un montón de años en esto de la música Le hice, nuevo trabajo discográfico de Niva De él te los temas Llévame contigo y calle 38 Ya sé que algunas veces Al viento caprichoso y calle 38 dos los temas incluidos en el nuevo larga duración para la el álbum deriva y ahora nos con viribilian que es el título del nuevo trabajo grabado en directo por Miquel Márquez en meca recording Studios Ar miner con violín violina mandolina y tim ha sido como Yulen Alonso con trick trisa y acordeón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 Es uno de los temas que vamos a escuchar, este es Rimiña, junto con el tema Galdechen, del de Miquel Várquez, del álbum Vinibilean. <muchas> Ahalaitze, aize harina inioke Galdetuz erga itik maiteare Lastanak pago osto keda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 A todos los vaya falta refugio a las boribundas el que tu en manos de asesino su destino Estaban sonando dos de los temas extraídos del nuevo trabajo discográfico para Echaya Keroak, el álbum antisocial, los temas Maite, Saitus, Tegú y Contraataque. Con ellos, con Echaya Keroak, vamos a poner ya el punto y final a la edición de Euskal Música por este jueves 9 de abril en directo, sábado 11, domingo 12 de abril en redifusión en repetición. Hemos comenzado con The Wild Brigade y ese tema del 2012 que ahora lo han editado en... En, en acústico, sin miedo en tu infierno También hemos escuchado a Segismundo Toxicómano, la formación de burlata Camul, Leice Miquel Márquez y Echayak Eroak. Recuerda que dentro de 7 días volvemos al 100.8 a Berriozar y Ratia para compartir contigo todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria. Será jueves 16 de abril en directo, sábado 18, domingo 19 de abril en redifusión, en repetición de 20 a 21 horas de 8 a 9 de la tarde. Hasta entonces, saludos, agur. <risa> Bravo, eta ebben pida zoa Zafalduaren pichitza estago zoa Pichitza satisbatetetza zalangaldu Arrizgatomea radotzitzi ozoa Eta zalanga dintetor de beste Aldeanaztez venezasko arazoa Eta eskomarra urdiñakua erestenduz Titana linda coloraldeano Es enjaquita en maragu cruzatú Gubuneo vera cruzatú gaito no bizitzeko aquí cureche an visita coho Daimena nor que mambea arroz te dibugo Que la alegría Urrenko gerrak batzentituen atre, balde batetik beste alderai ezi, ezi neskoa jala mutua, ez otzeta ez ezi. Eta videa nerorita kuanai arreba kasten dituen erria, lekin zango delako erriza titua, Esas bidean han galtutako anaiarreba. Oretamara, orren gain beretan du. Bizatitan egin da gollerralean du. Eten jaqui, etparragut dut zatu. Dugune dobe la corona to aitun. Entzakke gore etea bizitza benan orken man behar onten egun. Gerra gerriak zatitzen ditutan, bi aldetako ana jarre bat berexi, hurrengo dituen arte, alde bat etigu ez te aldera iezi, ezin ezkoa aldamundu bat, ez goze ez zotze eta ez Ezin ez toa aldamundu bat Ez goze ez otze eta ez, ez